...y las canciones de Pablo Minanés... ...aquellos versos que fueran musicalizados por Pablo... ...a principios de la década del 70. En historias de un día como hoy... ...Bob Dylan y Duke Ellington. Desde Santiago del Estero... Marta Nazar nos va a hablar sobre el primer CD y la presentación de las Mulieris en Buenos Aires ¿se acuerdan? lo estuvimos escuchando hace algunos días ese grupo vocal femenino santiagueño que mezcla Leodán con los redondos, peteco una muy buena propuesta en el mini recital de las 330 el Quinteto Tiempo. En el especial a la salida de cada info tendremos versiones de Imagine de John Lennon y todas mujeres. Eva Cassidy, John Baez, Lady Gaga, Madonna versiones de Imagine de John Lennon. Por supuesto, madrugada de viernes, madrugada de música latinoamericana. Aymama, Alfredo Ábalos, Eduardo Faluco, Marcelo Movileschi, el dúo Saltenio, Pedro Aznar y Suna Rocha, los MPA, Raúl Carnota, Enrique Llopis y Teresa Parodi, el chango Farías Gómez, Mercedes Sosa, el trío Condomías, Nájer Guevara y Juanjo Domínguez y Raúl Barbosa. Prohibido amanecer, cuatro horas para recordar o para descubrir.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 Cuando el nuevo día gastó sus primeros 11 minutos, la temperatura para Capital y alrededores es de 12 grados. La humedad es del 97%, la visibilidad es de 9 kilómetros. El pronóstico del tiempo indica para hoy una máxima de 18 grados. Y según el pronóstico extendido, no habrá paraguas hasta el lunes. Una máxima de 16 para el sábado, de 17 para el domingo y de 18 ...para el próximo lunes. Te recuerdo las vías de comunicación... ...5354-6655. Nos encontrás en Facebook... ...como Prohibido Amanecer. También nos podés escuchar a través de Internet... ...en www.radioam750.com.ar Y como todas las noches, arrancamos vendiéndote el final. A partir de las 3.30 el programa quedará en manos del Quinteto Tiempo. ¿A dónde te irás volando por esos cielos? Brasita negra te ilustra la claridad trae de tu vuelo acá mis aguas la he la he el veneno de las tormentas se va las tu me en de los oradas el Negras, las colombinas, dice Tiempo, las golondrinas de Jaime Dávalos y Eduardo Falú. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Hace unos días Guille Pardini llegó hasta casa y me dijo: escuchaste, CD, vale la pena. Y ese mismo día, recuerdan ustedes, hará dos o tres, lo pusimos en el aire. Apenas llegamos a las 7.50 empezamos a picar los tracks y dijimos, ¡qué buena propuesta esta! E inmediatamente lo presentamos. Tenía la particularidad de ser otro grupo vocal femenino. Y así como lo venimos planteando desde hace algunas semanas, esta es una gran particularidad que se está dando. ...en la música popular de nuestro país. Cómo se van agrupando voces femeninas a través de grupos vocales. Uno está muy acostumbrado a través del tiempo... ...a la mixtura de voces masculinas y femeninas en grupos vocales... ...o a escuchar muchos grupos vocales masculinos. Pero están brotando... ...y en esto Santiago tiene la particularidad... ...de habernos entregado en los últimos tiempos... ...por lo menos dos grupos vocales femeninos fantásticos... ...están brotando allí en la, en la provincia de Santiago del Estero. ¿Se acuerdan? A ver, escuchamos cosas como esta el otro día Déjenlo a mi corazón, que siga contento y nada más Déjenlo que cante alegre, no quiero que tenga algún pesar Ellas son las mulieris, que en latín quiere decir de mujeres ¿Quiénes son? Carolina y Leila Haik, Victoria Ojeda y Marta Nazar Marta, ¿cómo te va? Muy buenas noches Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien y realmente gustosos de tenerte en el aire Sabemos que van a andar por Buenos Aires en poco tiempo nada más Y también muy felices de que desde Santiago estén floreciendo tantas propuestas de grupos vocales femeninos y realmente con esa mixtura a la hora de elegir el repertorio que realmente las hacen singulares. Contame cómo nacieron las Mulieris. Sí, bueno, eh, las Mulieris nacen en el 2006, en abril del 2006, eh, con, con la idea de, ya eh, nuestro grupo eh, ha nacido con su nombre, eh, que, que quiere decir de mujeres, eh, y era un poco la propuesta del grupo eh, que las mujeres hagan todo, digamos, uh -huh. en eh, la cuestión de la dirección eh, de los arreglos la dirección musical, en lo que es la grabación, en la idea de la imagen, en que manejemos la prensa, en que todo eh, esté hecho por nosotras mismas, uh -huh. en que produzcamos y, al, y al, a la hora de subir al escenario que nosotras toquemos los instrumentos, bueno, aparte de cantar usualmente, bueno, eh, las fundadoras de grupos que somos Carolina Ick y, y yo, eh, eh, era, hemos sido cantantes desde, desde muy pequeñas y siempre éramos la cantante que está delante y canta solamente, no se mete en lo que es la cocina de, del hacer musical. Y cuando Carolina me, me hace la propuesta que venía de estudiar de, de Córdoba eh, y me dice, pero aquí nos tenemos que ensuciar las manos y ponernos a trabajar nosotras y hacerlo nosotras. Así que ha sido un, un trabajar eh, sobre lo que veníamos viendo y mamando no solo el folclore santiagueño, bien santiagueño, como esta chacarera de fiesta en fiesta, fiesta. Sí sino también eh, lo que es la música latinoamericana, que al, al haber estudiado nosotras eh, en una escuela de música desde chiquitas, no voy a decir las edades... Eh, eh, Eh, hemos escuchado mucha música popular, sí. y nuestros profesores, bueno, hemos tenido profesores de Brasil, así que, eh, y, y de algunos otros lugares de Latinoamérica, y gente que que cultivaba mucho esa música, entonces, eh, bueno, ha sido un aprendizaje eh, en todos esos años, y bueno, el gusto por la música latinoamericana eh, ha, ha llevado a ser toda esta mixtura De, de poner una chacarera y cantar la bestia pop, eh, o un festejo peruano, eh, digamos, no no, le hacíamos, no no le decíamos que no a nada. Muy bien. Y hay también algunos arreglos que son típicos de, de los juegos corales, como que aparezca de repente en algún tramito de algún tema algún juego a dos voces, cosa que tampoco se, se, se estila mucho por estos tiempos en los grupos este, vocales. Hay mucho de coral y por ahí la historia de ustedes tiene que ver con eso. Claro, eh, la cuestión es que cuando hablamos de, de, de música folclórica eh, santiagueña, porque usualmente eh, lo que hacemos en folclore es solamente santiagueño, sí. eh, tratamos de que sea lo más típico y tradicional de, de nuestro Santiago, y lo que da la nota de color es el, el dúo ese de la flauta mm. y el violín que no se utiliza tanto aquí en Santiago, o por lo menos en esa época no se usaba tanto eh, mezclar esos dos colores. Sí. Eh, pero usualmente cuando hacemos nuestra música criolla, como dice mi abuela, sí. eh, tratamos de ser fieles al, a lo que han sido los grandes grupos de aquí, los Gómez Cajillo, sí. eh, y bueno, toda la tradición esa, De, de música de los hermanos Simón uh -huh. eh, y, y un montón más los sí, claro. eh así que bueno, hemos tratado eh, de hacer eso uh -huh. y, y con la cuestión de la música más latinoamericana y lo demás nos allegamos más y, y queremos darle una vueltita de rosca más a, a lo que es esa música, que está... Siempre en el inconsciente colectivo claro. de, de las personas. Sí, sí. Quiero ir a, a más sonidos de este disco y vos me vas a decir cómo se ligan ustedes con este señor. me gustaría la alegría mi pueblo? el consuelo del que sufre, remedio para Solo les quiero pedir cuando muera no me recen, no me canten, no me lloren, que el, sí, cielo, el cielo me, me pertenece, pertenece, dice Leo Dan, en la sí. alegría de mi pueblo. ¿Cómo, ¿Cómo llegan a Leo Dan? ¿Cómo es esa relación? Bueno, eh, ha sido eh, loquísimo porque nuestro primer tema, el primer ayer que arma Carolina para el grupo es Santiago Querido, un mm. tema... Eh, que los santeños bueno lo tienen como si fuera un un segundo himno claro. porque el primero es añoranza claro sí. eh pero Santiago querido eh habla de ese sí habla de dolor del canteño que se tiene que claro. ir a la cosecha o a trabajar afuera sí. y extraña todo eso entonces eh ese es el primer tema que Carolina ha arreglado para el grupo y lo andábamos cantando y en una de esas eh, durante la gripe a el furor de la gripe a eh, eh nos hacen ir a una radio en donde se festejaba el día de Santiago del Estero y nos hacen cantar Santiago querido pero nosotros no sabíamos que Leo Dan estaba escuchando desde Miami uh -huh. esta versión y cuando termine nos empieza a hablar Casi nos morimos, a agarró un infarto, eh, pero, y aparte que no sabíamos cómo lo había tomado, si bien o mal, porque lo mezcábamos con un chape en el medio, con un yeguetón, y era como que, no era su tema. Claro. claro. Pero bueno, lo ha tomado súper bien, es más, sus fans en, eh, que tiene por todo el mundo, uh -huh. pero más mexicanos también sí, claro. están enganchadísimos con el ritmo que le hemos puesto a su canción, y ese día nos ha prometido al aire que nos iba a hacer una canción sí. y a la semanita nos estó llamando por teléfono imagínate el horario de ellos es otro así que a las seis de la mañana se levantaba parece con la inspiración y nos cantaba un pedacito, al yato nos hablaba de nuevo y nos cantaba el otro pedacito así que así se ha ido armando la chacarera esta eh que, que nos ha regalado para nosotras, así que para, para mí especialmente y para Carolina, que hemos estado en ese proyecto desde el comienzo, ha sido la verdad un, un placer enorme que Leodan fije sus ojos en nosotras y nos regale una obra, eh, y cuando venido a grabar con nosotros, mucho mejor por supuesto, eh, en, en lo hemos agarrado, lo hemos secuestrado 20 minutos uh -huh. y ha y grabado el estribillo final de de la canción, así que hemos sido felices cuando cuando él ha aceptado nuestra propuesta. A ver, Marta, si este es el esos 20 el resultado de esos 20 minutos sí. que lo engancharon a Leodana, a ver. En mi pueblo yo viví la alegría de mis padres, la perdura de mi padre que me tiraba con... Cada golpea nada ves que amanecide el sol calca caban cabra para que parten de día como me gustaría ser la alegría de mi pueblo estar arriando una canción que me Y es una planta que también sabe dar flujo el resultado de haber agarrado 20 minutos a, a Leo Dan y ponerle su sello a la alegría de mi pueblo que le da el nombre a, al CD, a este trabajo discográfico así es también hay sonidos que tienen que ver con, con la provincia y quiero preguntarte cuál es el grado de relación con esta familia están las Mulegris con mi abuela Bailó las ambas de Peteco y de Carlos Carabajal ¿Cuál es la relación con los Carabajal? Bueno, eh, para mí Muy cercano porque vivo en la banda eh, Y la verdad es que eh, Es una familia Que a, Aparte de Don Carlos eh, Peteco, alguien Totalmente inspirador mm. que, que Se nutre De, ...de lo que es nuestro Santiago... ...y, y hace canciones bellas, melodías bellas... Eh, que, ...que podemos cantar... ...y, y bueno, hace poquito eh, hemos estado con... ...el esposo de un, un gran amigo de Don Carlos... ...Adela Saavedra... Eh, ...que estuvo bailando justamente... ...mi abuela bailó la samba en nuestro aniversario... ...y, y bueno, recordamos todo esto... De, ...del camino andado y que bueno, hace poco también hemos, hemos tenido la idea de, de llamar, de convocar a, a Roxana... ...para ver si es que se unía a, a este pequeño aquelaje de mujeres para cantar algo para nuestro próximo disco... ...así que bueno, siempre estamos ligados, también Demi eh, Carabajal nos ha propuesto eh, cantar una canción de él para nuestro nuevo disco así que bueno, siempre, siempre ese ida y vuelta está, eh, no hemos tenido el placer de, de compartir con Pepe con un escenario, pero eh, con Roxana y con Demi sí, mm. así que bueno, es, es bueno, una familia súper tradicional de aquí, y don Carlos ha escrito tantas cosas, eh, sin, sin ser músico, digamos, mm. de escuela, eh, tener esa musicalidad, y, y, y que te nazcan esas melodías, esas, esas, esas cosas tan tan bellas, bueno, la verdad es, es un privilegio, un don, ya, ya algo nos contaste pero quiero que profundicemos en qué, qué barco toman para llegar a este puerto, escuchate mm. de Dana a los Carabajal y llegamos a los Redondos bien, esto eh, ha sido porque eh, una amiga de la universidad donde estudiaba Carolina en Córdoba, en Villa María eh, nos ha dicho que estaba viviendo en Santiago quería eh, estaba enamorada de Santiago y se ha venido para Santiago eh, y un día en un ensayo nos dice yo les voy a armar la bestia pop para que la canten Nos damos miedo como con miedo, porque uh -huh. la verdad no sabíamos que iba a salir de todo esto. Eh, pero bueno, le hemos dicho, bueno, listo, traenos el arreglo y nosotros veamos que hacemos. Sí. Así que cuando ha venido el arreglo, eh, listo, ha sido como muy natural. Bueno, vos vas a hacer esto, esto, esto, esto, y agresar el bombo le vuelva y hacerlo batería. Eso ha sido muy loco. <ríe> Eh, para la gente también, es como eh, decir, no, esto no se hace así, pero, pero suena bien. Uh -huh. <ríe> Antes lo hacíamos con, con cajón uh -huh. peruano, pero el bombo era como que le daba una fuerza más, no sé claro. si es el latido del monte que, que tiene fuerza para todo o, o no sé, la magia, ¿viste? Claro. Eh, y así ha sido como hemos hecho esta versión de la bestia pop. Marta, ¿cuándo vienen a, a Buenos Aires? Hay fecha en, en la oreja negra, allí en Uriarte, al 1200, ¿eso cuándo es para junio? El 14 de junio, sí. a las 21.30 horas, eh, vamos a estar ahí haciendo el repertorio de lo que es la alegría de mi pueblo y un anticipo de lo que viene en el disco en el disco que estamos por empezar a grabar este este mes. Muy bien. Marta, las esperamos, si es que se puede, si la agenda lo permite, aquí en, en la 750, en Prohibido Amanecer, así hablamos largo y tendido sobre este nuevo tiempo de la música popular argentina, con tantas mujeres dando vueltas y fundamentalmente con la formación de, de grupos vocales, lo que es una, una gran, gran noticia. Así que las esperamos por acá, si es posible, si la agenda lo permite. Sí, sí, por supuesto, no, no, no va a haber problemas, si es que estamos por ahí. Nos vamos. Las esperamos. Y, bueno. y, y te despido, Marta, con Santiago, querido, de Leo Dan, hecho por ustedes, que fue algo así como el puente para, para que Leo forme parte del de, de nuevo disco. Muchas gracias. Un beso enorme, gracias. Un beso. de organizar. Ya. Se trata de escuchar la chacarera y simplemente volver al pago y la cultura inmediatamente se siente vigente la ganas de volver estar en la tierra que me dio crecer. Mi sueño es sentir como un mansero, cantar sobre mi pago siendo siempre sincero, cruzar el terretero buscando el dorado cuando por debajo del pasalo respetar al calor como respeto a la sala Que buscar la el sonido del tres Qué lindo es vivir así de las mujeres de Santiago querido van a estar a mediados de junio presentándose aquí en Buenos Aires por primera vez con parte de su último CD La Alegría de mi pueblo y presentando además algunas canciones del que viene a donde en la oreja negra Uriarte 1271 van a estar aquí en la M750 charlando largo y tendido sobre esta revolución que están haciendo las voces femeninas santiagueñas estuvieron hace tres o cuatro semanas las chicas de soles y lunas otro grupo vocal femenino santiagueño formidable, ese es un quinteto y a mediados de junio se van a acercar por aquí las mulieires este cuarteto vocal femenino que realmente se ha animado a una mixtura musical eh, muy particular Chacarera Los Redondos Leodán, Los Carabajal Todo junto, pero con un sonido muy particular, muy propio, con muchas raíces santiagéneas. ¿Alguna vez divagaste sentir sin represiones? Que se vayan, que se vayan, señor Montonero Patricia Bullrich, señor Montonero Cafiero, váyanse, váyanse, renuncie Montonero Felipe González. ¡Renuncie! Muy bueno el programa 7.50, Radio AM ¡La conferencia de Davos! ¡6 a 1! En un país en serio se fusila como Franco En España fusiló y terminó con la falta de diálogo Gracias, muy bueno el programa La política de precios, los subsidios de tarifa Me tienen podrido, ¿hasta cuándo? ¡6 a 1 con Bolivia, drogadito, grondona! ¡6 a 1 con Bolivia, vergüenza! Memoria liberada Por algo hay que empezar Empezamos de cero Hasta las cuatro Prohibido amanecer En AM750 Ya están en Facebook, Facebook, así se dice, formando parte de la noche más larga del dial. Gregorio Vinuesa Ortega, Mónica Graciela Mombali, Susana Fabrincat, Adriana Morini, Marcos Krauss. Los chicos de Parabarrock que estuvieron ayer trayendo su último trabajo discográfico. Ese muy buen material de Electro Soul que es absolutamente ...recomendable, tiene que ver con una propuesta... ...donde se une lo clásico y lo nuevo... ...de ese ritmo que nació como, como hijo del gospel... ...allá por fines de los 50... ...enchufar el soul y, y vamos para adelante... Eh, ...un dato que es singular y que tiene que ver... ...con lo que estábamos planteando antes... ...sobre estas voces femeninas que... ...básicamente a finales de los 90... ...arrancaron multiplicándose... ...pero en propuestas solistas y que yo te diría en los últimos cuatro o cinco años... ...tuvieron expresiones pero realmente de, de, de selección... Eh, ...cuando aparecieron algunos grupos como este que vamos a escuchar ahora... ...y que realmente pusieron en relieve el hecho de volver a transformar a las voces... ...casi como instrumentos de lo que estás escuchando, ¿sí? Una voz encargada de la letra y al resto encargada de, de las armonías, de sumarse a los instrumentos como parte de, de la armonía. Y en esto la gente de Aymama también tiene gran parte, una gran cuota de responsabilidad. olvido amanecer es obligatorio empezar de cero. ¡Prohibido! Amanecer en an AM 750 Ya sabés que por Copa Libertadores, partido de ida de cuartos de final, Boca en la bombonera empató sin goles con Newells. ¿Tenés la agenda del torneo local? ...la que comienza en el día de mañana... ...ahora te la damos. Hoy, hoy arranca, hoy ya es viernes... ...a las 18 y 10... ...Colón All Boys. ...a las 20 y 15... ...Vélez va a recibir a Quilmes en Liniers... ...después... Hay cinco partidos programados para el domingo del Gran Independiente, Racing, Godoy Cruz, San Martín, Lanús, River, Atlético, Rafaela, Neuls, Boca, repitiendo el encuentro de la noche de ayer, 21 y 30, en el Parque Independencia, en el Estadio Marcelo Bielsa. Y el lunes, tres partidos, Arsenal Tigre, Estudiantes Argentinos, y a las 20 y 15, San Lorenzo Unión. En el nuevo gasómetro No hay partidos el sábado En virtud del feriado del 25 de mayo Uno de los más grandes solistas De nuestra música Alfredo Ábalos un Tarquish Caloro, una vieja me invitó, tenía dos chiquitas lindas y la cosa me gustó. Agarramos a la siesta con rumbo que ya nos dio, las tres iban adelante y más atrás y tollo. Echa gene nave Malicia cuando una se le quedó empezó a gritar de apuro la madre que la tiro ¡Ish caloro, ish Ese tiempo ya pasó, olvide pronto a la vieja pero a las chinitas do no. la de fierro para rompe preparó, las chinitas las pelaban el fuego soplaba yo la vieja salió por leña una por agua se fue la otra se metió en el rancho vaya a saber para qué La vieja muy advertida, a las dos las castigó, y después una por una me las consoló. La valló, Quixcaloro, ese tiempo ya pasó. Olvidé pronto a la vieja, pero a las chinitas no. Alfredo Ábalos, quiscarolo, quiscarolo. Tiempo de noticias en AM 7.50 con Jorgelina Roca. Y 50 en 7.50. Argentina avanza derecho a la información. Hora 0.50 minutos. Humedad 85%, temperatura 12 grados. El ministro de Planificación pidió obras que puedan hacer las pequeñas empresas en cada lugar. Julio De Vida aseguró que ese es el fin del plan Más Cerca, Más Trabajo, Más Municipio, Más Patria que instrumenta el Gobierno Nacional. Nosotros necesitamos obras rápidas que se puedan hacer con la pequeña y mediana empresa del lugar. Y en el caso de que no lo haya, que la hagamos por administración o a través de cooperativas. Es fundamental que el dinero quede en el lugar. No me interesa que una empresa de ninguna localidad me haga obras en otra localidad. No queremos ese trabajo que nos sirve en esta etapa. Necesitamos circuitos de pavimento que una en el centro del pueblo con los barrios más pobres, más desprotegidos, más alejados. Y necesitamos también todas aquellas obras de servicio que coayuden al proceso de industrialización de la provincia. Los desafíos que nos quedan en la construcción política en la que estamos empeñados los distintos partidos que forman de alguna manera el gobierno y que representan a los habitantes de la provincia de Neuquén, los desafíos son enormes. Los trabajadores de estaciones de servicio lograron una suba del 27%. Así se desprende de la firma de un acuerdo donde también se incrementó a 5.900 pesos el salario mínimo en esa actividad. Cabe destacar que este aumento va a beneficiar a más de 60.000 empleados en todo el país. La Defensoría del Pueblo pidió garantizar los recursos para el saneamiento del riachuelo. El reclamo estuvo dirigido a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires con el fin de poder llevar adelante el plan ordenado por la Corte Suprema. La resolución los exhorta a alcanzar en el seno del Consejo Directivo de la ACUMAR a llegar a los acuerdos necesarios para garantizar una gestión ambientalmente sustentable. Pilota. La dirigencia de argentinos desmintió a su entrenador. El secretario de actas del club afirmó que la decisión de desafectar a Diego Placente, Aníbal Matellán y al chino Garcés del plantel fue de Ricardo Caruso Lombardi, que no se había hecho cargo de la medida. El técnico del bicho le contestó a Adrián Míguez, a quien consideró un fantasma que no sabe nada el tema de la salida de los chicos fue pura y exclusivamente, él no estuvo en ningún momento, vamos a empezar por ahí nunca estuvo en ninguna reunión con el presidente nunca, él no participó nunca en ninguna reunión, Luis estuvo con dos miembros de la oposición y conmigo cuando yo llegué a charlar con ellos, o sea que él nunca participó de nada o sea, él está tocando de oído no tiene idea de nada de lo que pasó es lo que le van contando, que le dijeron que él habló con García, él no habló con nadie, porque si él hubiera tenido las ganas de conversar con los jugadores, él se hubiera molestado a ir a hablar con los jugadores, a la reunión con los jugadores que fueron miembros de la oposición hoy cuando fue Luis a la cancha a hablar con los jugadores él no estuvo nunca, entonces vamos por parte está hablando una persona que es un fantasma no es un tipo que está metido en lo que está pasando Humedad 85% Temperatura 12 grados Jorgelina Roca Jorgelina Roca 750 Avanzanza. Derecho a la información. ¿Sabés lo que te podés comprar con solo dos pesitos? Todo lo que necesites. Tombo, Tombolina. Jugale a la tombolina de Lotería Nacional. Con un mínimo de dos pesitos podés ganar hasta 8000 veces el valor de tu apuesta. ¡Sí! 8000 veces! Tombo, tombolina.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 en AN750. Esta noche a la salida de cada info tendremos versiones de Imagine de John Lennon y vamos a arrancar con una de las que a mí por lo menos más, más me gusta porque se da Esa comunión entre la letra de Imagine y su presencia, su imagen, lo que representa como símbolo. Imagine de John Lennon por Joan Baez. El valor agregado de estas versiones tiene que ver con que hemos elegido solamente voces femeninas y vamos con un bonus track de este primer corte y a ver que hizo Abel Levin. Esta noche, versiones de Imagine, a la salida de cada info. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en la M750. Comenzó hoy en la Biblioteca Nacional una jornada que se va a extender en el día de hoy, pero que ayer tuvo su costado más reflexivo y seguramente la de hoy tendrá mucho que ver con lo festivo porque hay, porque hay mucho para, para festejar. Los puentes de la democracia, esto lo organiza el grupo Octubre y tiene que ver... ...con los 40 años que nos separan de la asunción de Héctor Cámpora... ...con los 30 años de la asunción de Raúl Alfonsín... ...y con los 10 de Néstor Kirchner. En el día de ayer estuvieron exponiendo Carlos Kunkel, Leopoldo Moró... ...Carlos Tomada, el moderador fue Eduardo Valdés. Pero, agendate, hoy, 19 horas... En el auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional se suman Lito Nevia, M y Javier Calamaro. Los puentes de la democracia y el recuerdo de Héctor Cámpora, de Raúl Alfonsín, de Néstor Kirchner y fundamentalmente el legado político de estos tres hombres. A las 3.30 de hoy el Quinteto Tiempo se va a hacer cargo de prohibido amanecer. ...felecita de Saravia y Chazarreta por el Quinteto a Tiempo. Fuentes y monumentos en 750. La Fuente Las Nereidas, también llamada de Lola Mora... ...por haber sido realizada por la gran escultora argentina. Es una obra realizada en mármol blanco de Carrara... ...que actualmente se halla en la costanera sur de la ciudad de Buenos Aires. Representa a Las Nereidas asistiendo al nacimiento de la diosa Venus... Su inauguración fue en 1903, en el Parque Colón. Por esos días, provocó muchas polémicas por estar representadas en ella figuras desnudas. La Fuente de las Nerelas. Vamos a las fuentes, en 7.50. Todas las noches, más o menos para esta hora, tenemos eh, el cambio de operadores... Se va Alfredo Alegre, después de una jornada de trabajo larga, extenuante... ...y llega el señor Hernán Acosta. Los tengo a los dos juntos en el control. Quiero preguntarles si ustedes sabían que la culpa la tuvo el señor Morse. El señor Samuel Morse. ¿Sí? Bien. 24 de mayo de 1848, don Morse se mandó la primera comunicación... ...con el sistema Morse, entre Washington y Baltimore. Por lo tanto, hoy es el día... ...del operador de radio compañeros... ...muy buen día, feliz día del operador de radio... ...ya que los tengo juntitos en este pase de, de operadores en la 750... ...y en ellos les saludo a tantos y tantos y tantos compañeros... ...indispensables para que... ...para que sea la radio, para que exista la radio... ...Eduardo Falú, Marcelo Mogileschi... ...una de las tantas sociedades perfectas que entrega nuestra música popular... bien que suena este dúo de guitarra a través de, bueno, nada más y nada menos que uno de los ejecutantes más excelsos de, del presente como Eduardo Falú y el clarinete de Marcelo Mogilevsky, del 55 de Falú. ¿Alguna vez imaginaste paladear sin labios?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 Una hora trece minutos, ya pasaron del nuevo día. Sabés que la temperatura para capital y alrededores es de doce grados, que la humedad es del 97% y que el pronóstico marca una máxima de dieciocho para el día de hoy. En un ratito nada más vamos a estar recordando al gran José Martí a un hombre que tiene una gran particularidad fue el primero que analizó el peligro de la exportación de su carácter imperial después de haberte gerenciado la receta económica de Estados Unidos a toda Latinoamérica ese es al margen de haber sido, por supuesto, un tipo que se puso en el frente de batalla y que vivió y murió en su ley defendiendo la independencia cubana. Pero me parece que ese es el gran legado que nos deja Martí. Haber pisado Estados Unidos después de haber sido desterrado en España y después de un tiempo donde quedó absolutamente deslumbrado por esa suerte de, de mixtura de hierro y cemento que se, se le venía encima allá por principios del siglo XX observó con profundidad y entendió dos cosas primero que no hay posibilidad de capitalismo sin desigualdad punto uno ahora si él entiende que no hay posibilidad de que el capitalismo continúe después de haber abastecido su demanda interna con imperialismo bueno, ahí también él entiende que habrá profundización de la desigualdad por un lado en lo económico porque donde los muchachos pongan un pie van a exigir que nadie se encargue de la máquina que para eso ya están ellos que no tiene que haber ningún tipo de evolución productiva que no tiene que haber crecimiento industrial que no tiene que haber ningún tipo de burguesía empresarial que ellos se van a encargar de todo y que los del sur se encarguen de sembrar para juntar guita y pagar los productos elaborados que llueven en el norte ese es el gran legado histórico que deja José Martí y preparamos para hoy Una cosa muy loca, tomando conceptos de José Pablo Feynman, de su programa en Encuentro de Filosofía, aquí y ahora, y los temas de Pablo Milanés, que él musicalizara a principios de la década del 70 y que están perdidos, que prácticamente no, no se pasan. Eso en un ratito nada más. Ahora llega el dúo Saltenio y su versión su mítica versión, su histórica versión de Valderrama. Te ho cerro lo companion E cada vaso de vino tiemble el lucero Del amanecer, de la manese a su show de Valderra. Paga El dúo saltenio Valderrama Cuando está prohibido amanecer Es obligatorio empezar de cero Prohibido Amanecer En AM750 Te pido... Que te quedes pegadita a la radio Te pido que, que nos des 15, 16 minutos Armamos esta producción pensando en, esa, en ese buen resultado que entrega la mixtura De, de cosas que, que fueron hechas por separado Pero que a su vez tienen tantos puentes Un día como hoy, pero de 1897 murió José Martí murió como eligió morir, peleando por la independencia cubana. Por encima que, que muchos militares le decían, necesitamos su cerebro, su inteligencia, alguien tiene que conducir desde allí. El tipo eligió, como dice una de sus poesías, morir de cara al sol. 1897. Bueno, tendremos fragmentos de José Pablo Feyman de Filosofía aquí y ahora... Tendremos temas de Martí, musicalizados por Pablo Villanés, poesías transformados en temas musicales. Vierte corazón tu pena, amor de ciudad grande y los versos sencillos. Y para arrancar, una especie de, de pequeño regalo que tiene que ver con meter la mano en el archivo y sacarlo a Fidel recordando a José Martí. Vísperas de su muerte El 18 de mayo de 1895 José Martí Escribió a su amigo Manuel Mercado Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país Y por mi deber De impedir a tiempo con la independencia de Cuba Que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos, y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré, es para eso. Viví en el monstruo y le conozco las entrañas, y mi onda es la de David. Hay un ejemplo brillante para que nosotros veamos la influencia de José Martí en la historia de Cuba. Ustedes observen hasta qué punto un intelectual puede ser decisivo en la praxis política por la liberación de su país. Cuando Fidel Castro produce una gran operación, el asalto al Moncada, eh, donde agrede a las tropas del brutal eh, sargento Fulgencio Batista, este, cuando lo arrestan, cuando lo interrogan, le preguntan, y díganos, ¿quién es? El ideólogo de su movimiento. Y Castro dice, ¿cómo quién es el ideólogo de mi movimiento? José Martí, por supuesto, dice. Eh, lo cual eh, llama poderosamente la atención de sus, este, de sus enemigos, pero es realmente un monumento este, a, a Martí. Vierte corazón tu pena donde no se a ver Por soberbia y por no ser motivo de pena ajena Yo no te quiero ver, su amigo, porque cuando siento el pecho, ya muy cargado y deshecho, parto la carga contigo. Tú me sufres. Tú aposentas en tu regazo amoroso todo mi amor doloroso, todas mis ansias y afrentas. Tú porque yo pueda en calma, amar y hacer bien conscientes, en enturbiar tus corrientes con cuanto me agobie el alma. Porque yo cruce fiero la tierra y sin odio y puro te arrastras pálido y duro, mi amoroso compañero. Mi vida así se encamina al cielo limpia y serena. Y tú me cargas mi pena con tu paciencia divina. ar mentí te desvía de tu dicha armonía y mansedumbre porque me esperas arrobo sobre tu seno y lo asota ni tu corriente árbol y acá líbido allá arrobo prango ya como la muerte ora remete sin rujes ora con el peso crujes de un dolor más que tú Habré como me aconseja un corazón mal nacido de dejar en el olvido aquel que nunca me deja. Verso nos hablan de un Dios. ¿A dónde van los difuntos? Verso nos condenan juntos o nos salvamos los dos. Como todo intelectual comprometido que se precie, eh, José Martí comienza a partir de 1869 a editar una revista, a través de la cual va a poder eh, difundir sus ideas, que son las ideas libertarias de un cubano que quiere que su país sea libre del eh, yugo español que lo eh, somete. Escribe un poema que se llama Abdala, Y en ese poema, Abdala, eh, hay una frase este, muy muy poderosa en la cual el joven Abdala le explica a su madre qué es defender a la patria. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien la oprime. Es el rencor eterno a quien la ataca. Martí es muy lúcido en no confundir a la tierra con la patria. La patria no es la tierra. La tierra es la que pisa nuestros pies. La patria es algo que está dentro de los sentimientos, que está en el odio al que la ataca, que está en la furia al que quiere ultrajarla. La patria es este, un... Para Martí es, es, es un compromiso que él asume con Cuba y en el cual está hasta dispuesto a dar su vida por ese compromiso que asume por la liberación de su patria. De Corre cual luz la voz en alta aguja, cual nave despeñada en cirte horrenda. Hundes el rayo y en ligera barca, el hombre como alado el aire yende. Así el amor sin pompa ni misterio, muere apenas nacido desasiado. Jaula es la vía de palomas muertas y habidos cazadores. Si los pechos se rompen de los hombres y las carnes rotas por tierra ruedan, no han de verse dentro más que frutillas estrujadas. De gorjas son mi rapidez los tiempos. Se si ama de pie en las calles Entre el polvo de los salones y plazas, huele la flor el día en que nace. Aquella virgen trémula que antes a la muerte daba, la mano pura que ha ignorado mucho el goce de temer. El salirse del pecho el corazón, el inefable placer de merecer, el grato susto de caminar, deprisa en derechura del hogar de la amada, y a sus puertas como un niño feliz romper en llanto, y aquel mirar de nuestro amor al fuego, irse tiñendo de color. tiempo de ser y dar algo bien que se sienta cual aure vaso lienzos dama gentil en casa de bacnate si se tiene seialarga se el brazo ...y a la copa que pasa se la apura... ...luego la copa turbia el polvo rueda... ...y el hábil catador manchado el pecho... ...de una sangre invisible sigue alegre... ...coronado de virtudes su camino... No son los cuerpos ya, sino desechos y fosas y girones. Y las almas no son como en el árbol, fruta rica en cuya blanda piel la almíbar dulce. En su sazón de majadurez rebosa. sino fruta de plaza que a brutales golpes el rudo labrador va a durar. la edad es esta de los labios secos de las noches sin sueño la vida estrujada en agrás que es lo que falta, que la aventura falta como liebre asorada el espíritu se esconde trébulo huyendo al cazador que ríe cual en sotos el voz en nuestro pecho y el deseo del brazo de la fiebre Cual rico cazador recorre el soto, me espanta la ciudad. Toda está llena de copas por vaciar huecas copas, tengo miedo ahí de mí, de que este vino tosi sea, y en mis velas luego cual duende vengador, los dientes clave no sé, mas es un vino que la tierra no se sabe beber, no he padecido bastante amor para romper el muro que me aparta dolor de mi vida Tomad vosotros cazadores ruines, deveníos humanos sesos vasos, donde el jugo del lirio a grande sorbos, sin compasión y sin temor se bebe. Tomad, yo soy honrado. Tomad, y tengo miedo. Tomad Martí advierte que este capitalismo norteamericano va a ser un capitalismo imperialista, es decir, expansionista. Un capitalismo que va a salir del territorio donde está asentado en busca de otros territorios. Y esa búsqueda de otros territorios va a ser la apropiación de América Latina. José Martí es el primero que señala que Estados Unidos... ...tiene un enorme interés en apropiarse de América Latina. La, la penetración norteamericana en eh, América Latina... ...se ha dado no de un modo guerrero... ...sino de un modo fundamentalmente financiero, cultural, económico, político. Yo soy un hombre sincero... ...de donde crece la palma y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy harta soy entre las artes Y en los montes, montes soy. Oculto en mi pecho bravo, la pena que me lo hiere. El hijo de un pueblo esclavo, vive por él, calla y muere. La guilherida, volar el sereno y morir su guarida la vi De la viña, cuando la barba abeja pico en la frente a mi niña go una vez de tal suerte. La sentencia de mi muerte leyó el alcaide llorando Tu amor no llores, si es clavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón tiene de espinas, piensa que nacen entre espinas flor. Donde crecen al Martí, que murió un día como hoy, pero de 1897 arrancamos con la palabra de Fidel, después José Pablo Feynman, mezclándose con los temas de Pablo Milanés que le puso música abierte corazón tu pena, amor de ciudad grande y versos sencillos cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero prohibido, amanecer ...en AN-750. El teniente retirado Alberto Julio Candiotti... ...que perteneció al batallón 601... ...del ejército argentino y se desempeñó... ...en la agrupación de ingenieros anfibios... ...601 en Santa Fe... ...va a declarar mañana en la capital uruguaya... ...y podría ser extraditado para que se presente ante la justicia argentina. Fue detenido en Montevideo, quien tenía captura internacional y se encontraba prófugo de la justicia argentina. Candioti fue apresado por la división de crimen organizado de Interpol, dado que tenía pedido de captura internacional a instancias de la justicia argentina y será llevado a declarar mañana, o sea, hoy a las 8, ...en el juzgado penal número 3 del Centro montevediano. Monte Tenía pedido de captura desde el 6 de marzo del año último... ...y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos... ...había ofrecido en marzo una recompensa de 100.000 pesos... ...por datos que permitieran conocer su paradero. Tiene hoy 68 años, se había afincado en el país con nombre falso... ...y residía en el, en el elegante barrio de Positos. Efectivos de Interpol estaban vigilando sus pasos... ...desde hace por lo menos siete meses... ...hasta que se tuvo la certeza de quién era... ...y hoy se procedió a su detención. El teniente retirado está procesado por delitos de lesa humanidad... ...en la causa número 83... ...caratulada como Averiguación, Privación ilegal de la Libertad... ...aplicación de tormentos y desaparición forzosa de personas... En la, in, ...en la Brigada de Investigaciones de San Justo... ...según el acta de pedido de paradero... ...del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos... ...de la República Argentina. Ahora, si el nombre te suena del fútbol argentino... Te digo que sí, que es el mismo. Que es el mismo Candioti que fue vicepresidente de Colón y que como abogado fue asesor de la AFA. Una hora cuarenta y tres minutos. Ya llegan a prohibido amanecer Pedro Aznar y Rocha. Otra sociedad perfecta para hacer la pomenia. Pedro Osnar, Suna Rocha y la versión de La Pomenia. Ahora antes. Ahora se llama Alfredo Bufano. Antes se llamaba Zamudio. Una más, una más. Una más. Ahora se llama Francisco Solano López. Antes se llamaba Lacar. Una más. Y una más. Ahora se llama... Avenida Directorio. Antes se llamaba... Chascomús. Ahora, antes, en 7.50. Yo no sé si usted lo vio, eh, yo acabo de verlo en las redes sociales, realmente me parece una, es una situación polémica, compleja. Este, este video que han subido de, del Papa en las últimas horas, ¿lo vio? Se, se está riendo, bien, correcto. Este, cuando divisa una camiseta de boca allí en, en la Plaza San Pedro y desde el Papa móvil le tira un 3. A mí me parece una locura, de todo Pero punto lista, de vista. Una falta de respeto. Tiempo de noticias en AM750 con Jorge Lina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 1, 50 minutos. Humedad 85%, temperatura 12 grados. El ministro del Interior y Transporte anunció la compra de 300 vagones nuevos para el Roca. Florencio Randazzo dio a conocer la adquisición del material rodante que va a permitir incrementar en 50% la capacidad de traslado de esa línea. Acabamos de firmar con la empresa CSR, que es la empresa más importante del mundo en fabricación de formaciones de coches para pasajeros la adquisición de 300 coches para la línea roca hoy la línea roca tiene 200 coches así que vamos a estar reemplazando estos 200 coches y incrementando la capacidad de transporte en un 50% estos son coches muy modernos que tienen frenos ABS, tienen el sistema de antiacaballamiento, tienen aire acondicionado, tienen espacio para gente con capacidades diferentes, tiene un sistema de puertas inteligentes y no arranca el tren sino están cerradas las, las puertas ha sido un contrato celebrado a partir de una nueva modalidad que hemos instalado por este ministerio con un acuerdo que el Estado Nacional tiene con la República Popular de China hemos convocado a las empresas chinas a que coticen con un precio de referencia establecido por el gobierno nacional y acá lo más importante es que el año que viene la línea del Roca tendrá su parque de coches totales El gobierno nacional rechazó la defensa del gobernador de Córdoba a genocidas. La ministra de Seguridad, Nilda Garrea, aseguró no sorprenderse con los dichos de José Manuel de la Sota, que históricamente tuvo una posición de contemplación con los delitos de derecha a humanidad. Agregó que la propuesta del mandatario, desde el punto de vista técnico, es absolutamente errada, porque la legislación vigente no admite ningún mecanismo de negociación de penas. Pelota El entrenador de la selección dio una nueva lista Se trata de la nómina de futbolistas que van a afrontar los próximos encuentros por eliminatorias Ante Colombia el 7 de junio en el Monumental Y con Ecuador cuatro días después como visitante Mientras espera contar con el lesionado Lionel Messi Sabela incluyó a Eric Lamela como su posible reemplazante Siendo la primera vez que el ex River participa de una convocatoria de manera oficial Humedad 85%, temperatura 12 grados. Jorgelina Roca. 7.50 Avanzanza. Derecho a la información. Rosa. Como la aurora que entre tus cabellos va pintando el sol. Tomate, lo con calma en 750. Té doy. Es un té parcialmente fermentado con un exceso de teína. Sus propiedades antioxidantes y afrodisíacos lo hacen una especie prohibida en todo el mundo musulmán. Sin embargo, el té doy es un té que está en auge en toda Escandinavia. To té doy. En 7.50 A la salida de cada info esta noche estamos con versiones de Imagine Y hemos sumado voces femeninas Todas voces femeninas como valor agregado de estos Imagine Que vamos a ir recordando detrás de cada info A ver la versión de Lady Gaga Let's Lady Gaga, su versión de Imagen, hoy todas voces femeninas para versionar este clasicazo de John Lennon. Eh, bonus track de este corte. A ver qué hizo Jordi Zunga. Esta noche detrás de cada info, versiones de imagen. Gustavo Campana de 0 a 4. Prohibido amanecer. Otro de los datos más importantes que arrojó la jornada política de ayer, es que el gobierno promulgó dos nuevas leyes de la reforma judicial. Una de las normas que entraron en vigencia a través de decretos del Ejecutivo es la que dispone la publicidad de las declaraciones patrimoniales integrales de jueces y funcionarios públicos de todos los niveles. Y la otra es la que ordena la publicación de resoluciones y acordadas de la Corte Suprema y tribunales ...de segunda instancia. Cuando el nuevo día... ...ya gastó dos horas... ...cuatro minutos... ...y acabamos de, de comenzar... ...la segunda mitad del programa de hoy... ...te cuento que el pronóstico indica... ...una máxima de 18 para este viernes... Y según el pronóstico extendido, no habrá paraguas en Capital y alrededores, por lo menos hasta el lunes, el sábado, una máxima de 16, el domingo 17, el lunes 18. El Chango Farías Gómez, el mono Insaurralde, Verónica Condomí, Peteco Carabajal y Jacinto Piedra. Músicos populares argentinos y de Peteco, digo la mazamorra. La masa morra, sabes, es el pan de los pobres Y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le besó la mano a Y Karina Cochra, porque intentó el maíz. ...regale una pizca de ceniza de jume... ...esa planta que resume los desiertos salinos... ...y deja que la llama le transmita su fuerza... ...hasta que ella adquiera un tinte... ...levemente ambarino... ...cuando la comes... ...sientes que el pueblo te acompaña... ...a lo largo de valles... ...o recodos de ríos... ...cuando la comes sientes que la tierra tu madre... Mas que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo, es madre de tu madre y su rostro es una piedra trabajada por siglos. Hay ciudades que ignora su Diego La Mazamorra, músicos populares argentinos. 750. Más aire. Te dejo un dos por uno relacionado con la justicia, de aquí, de allá y de todas partes. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo penal económico rechazó un pedido de apelación presentado por el diputado nacional Francisco de Narváez en una causa en la que se lo investiga por si el empresario figura como director en cuatro sociedades no declaradas ante la AFIP y que están radicadas en Panamá. El legislador está denunciado por el organismo fiscal por una deuda, anotada de 88 millones de pesos. Y por otro lado, Lagarde, ¿te acordás de Lagarde? La directora gerente del Fondo Monetario Internacional fue interrogada por un tribunal en París por los delitos de complicidad en falsificación y desvío de bienes públicos. Esto en el marco de un proceso de adjudicación de una millonaria indemnización a un empresario cuando era ministra de Finanzas en Francia. A las tres y media de la mañana se van a hacer cargo del programa Quinteto Tiempo y su versión de La Zamba del Nuevo Día. su versión de Zamba del Nuevo Día... ...de Tejada Gómez y Oscar Cardoso Ocampo. Síganme los buenos... ...7.50 en Twitter. Twitter.com barra AM750. 7.50 en Twitter. Twitter.com barra Radio AM750. Más aire. Vamos agendando algunas cosas para mañana Tendremos un adelanto sobre el programa que va a salir el sábado a las 23 En el horario habitual de Funes, El Memorioso Una hora íntegramente destinada a recordar qué fue lo que pasaba en mayo de 2003 Con la asunción de Néstor Kirchner A recordar la elección La segunda vuelta frustrada los primeros discursos tras la toma del poder el cambio de la corte suprema los primeros movimientos en un tablero de ajedrez muy complejo muy difícil y también va a venir con su armónica Sandra Vázquez. vamos a hablar de su primer trabajo discográfico como solista después de una década de ser músico de músicos fundamentalmente de subir al escenario una y otra vez con León Gieco y de dejar el y en el disco y en el escenario, en el vivo, una versión antológica del imbécil. ci cose ste Mañana estará con nosotros Sandra Vázquez, ahí estaba León presentándola en esta muy buena versión en vivo del Imbécil. Va a estar aquí con su armónica presentando los temas de Pateando el Tablero, su primer álbum solista. ¿Alguna vez deseaste olfatear sin párpados? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que la utopía ya no existe? 7.50. Si vos me engana dulce, osada, eterna... Radio AM. AM... Si vos sos mi utopía... Mario Benedetti... Memoria liberada... Dos horas, veintiún minutos, ya pasaron del nuevo día... ...de este 24 de mayo de 2013. ¿Te los imaginás a esta hora del día, qué sé yo... ...en la jabonería de vieites, en algún lugar de esos donde se pactaban conspiraciones a rolete... ...a French, a Beruti... ...armando la fuerza de choque... ...destinada a no dejar entrar en la mañana del 25... ...a los tipos que iban a votar por el rey... ...repartiendo armas en lugar de carapelas... ...como te contó la historia oficial... ...más o menos por esta hora... ...después de lo que fue... ...ese espaldarazo político... ...del cabildo abierto del 22... ...los muchachos estaban viendo cómo daban... ...el último golpe... ...cómo lo dejaban sin base de sustentación política a Cisneros, y estas eran horas para conspirar, uno se los imagina, a la luz de la vela, hablando bajito, a tipos que engrosaban la sociedad patriótica donde brillaba Monteagudo, que después le abrió las puertas a la logia Lautaro, cuando bajaron del barco en 1812 al ver San Martín y compañía. ...uno se los imagina... ...eran tiempos donde... ...un puñado de tipos con visión política... ...iban a cambiar la historia... ...después... ...con el tiempo... ...iban a profundizar el grito de libertad... ...y con la asamblea del año 13... ...fundamentalmente sentaron las bases... ...de gran parte... ...del país que, que hoy disfrutamos... ...que por supuesto no estaba en la mira de ellos... ...en 1810... ...la cosa estaba confusa... ...para dónde vamos... ...juramos en nombre de Fernando VII... ...buscamos el rey Inca... ...que estaba en la cabeza de Belgrano... ...¿qué hacemos? ...negociamos con Portugal... ...negociamos con Inglaterra... ...el Somos Libres... Vino con el tiempo, hubo que esperar dos o tres años Y básicamente que a San Martín del barco Porque a partir de su trabajo en la Logia Lautaro Va a comenzar a apurar ese grito de libertad La interna de la Logia hizo que se estirara la cosa más de la cuenta Y que haya que esperar todavía hasta 1816 Cuando San Martín fue ganando... ...peso político y fue perdiéndolo al vear... ...ahí estaba la interna de la logia... ...entre un tipo que le iba a entregar el poder a Inglaterra... ...y otro que soñaba con una América libre... ...bueno nada... ...me fui hasta hace 203 años... ...porque uno los imagina por acá... ...por este barrio de San Telmo... ...que está repleto de, de historias... ...y de imágenes, imágenes coloniales en su arquitectura. Mañana vamos a hablar un poquito de, de toda esta historia. Tendremos también un, un programa que le va a dedicar... Un, ...una porción de su tiempo... ...a un nuevo aniversario de la llegada al poder... ...de Héctor J. Cámpora. Y vamos a escuchar fundamentalmente algunas voces... ...que nunca se escuchan y que tienen que ver con el 25 de mayo de 1973... Como el discurso de Salvador Allende en el Congreso de la Nación representando a los presidentes latinoamericanos que habían llegado a Buenos Aires. Bueno, todo eso va a pasar mañana en Prohibido Amanecer. Ahora llega Raúl Carnota. Chacarera del expediente, Raúl Carnota. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Hay señales, porque hasta ahora no hay ninguna palabra oficial que lo confirme Pero desde hace meses hay señales que se van apilando y que uno no debe verlas por separado Tiene que intentar armar la película para más o menos imaginar el futuro El último dato al respecto dice que el gobierno firmó un contrato para la compra de 300 coches nuevos para la línea Roca. Randazzo firmó el contrato para la compra de estos 300 coches nuevos destinados a la renovación completa de los trenes de la línea Roca que actualmente transporta a 300.000 pasajeros por día en la zona sur del conurbano bonaerense. Esta es la última foto. Si uno va observando qué fue lo que pasó en los últimos meses, se están esperando 409 coches nuevos para mejorar definitivamente a las líneas Mitre y Sarmiento. Se están esperando también los contratos para la renovación del San Martín. Daría la sensación que en función de la inversión, En algún momento, más temprano que tarde, va a llegar la nueva nacionalización de los ferrocarriles, o si se quiere, la estatización, ¿no? la nacionalización, porque prácticamente no hay empresas que tengan paquete accionario extranjero dentro de las 12 o 13 que forman parte de este campo minado que dejó el menemismo y que el gobierno quizás eligió el peor camino para desactivarlo. Eh, es la privatización más compleja, insisto, porque se trata de la suma de 12 o 13 contratos. Y un dato que hay que tener muy en cuenta y que no siempre se pone sobre la mesa, es que muchos de esos contratos, cuando todavía le quedaban 4 o 5 años de vigencia, entre ellos el de los irigliano en el Sarmiento, fueron renovados por la Alianza, antes de irse, casi como una lectura del futuro. Bueno, mira, eh nos estamos yendo, eh, vamos a renovar ahora, pero ¿renovar qué si no terminó el contrato? No le importa, y eso fue lo que se hizo. No solamente el campo minado que te dejó el desguace menemista, que algún día, cuando haya otra perspectiva histórica, estos, estos tipos pagarán realmente por lo que hicieron, porque... ...el desguace de los ferrocarriles es algo... ...increíble para un país... ...del kilometraje de la Argentina... ...de este a oeste y de norte a sur... ...ya algún día llegará ese... ...ese castigo merecido cuando la perspectiva del tiempo nos posibilite... ...a todos poder tomar conciencia de, de lo que pasó... ...pero me parece que en función de... ...cómo se van apilando estos datos desde hace tres o cuatro meses... Quizás, quizás, nos encontremos, insisto, más temprano que tarde, con esta noticia en la Argentina. Suenan bárbaros juntos, el litoral y la Mesopotamia. Enrique Llopis y Teresa Parodi. Santa Fe y Corrientes. El viento que viene y va. miro un hombre del viento que viene y va, ve De las movidas, del viento que viene y va, los caballos como piedras del que viene y va. los pastos como mar verde del viento. Que viene y va. El río como anja cola del viento que viene y va Los vientos como caminos del viento que viene y va El hombre como la sombra del viento que viene y va Ma vorr'a bel viene e va lo che mira e mirando vedo solo sul sole d'or lo che mira e mirando vedo solo sul sole mira un hombre el viento que viene y va Ver lo que mira y mirando ves su soledad Enrique Llopis Teresa Parodi El viento que viene y va Hola, buen día Un cuca tiempo, tu traje de rica Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío Eh, quiero dar mi opinión Yo creo que este tipo de... Eh, de... Vos también podés tener más aire 5354-6655 El micrófono de los oyentes Aire 750 Lo demás no vale un carajo, gracias Hola querido, buenas noches. Te habla la abuela de Verazategui. Mira, estoy totalmente a favor con lo del Papa. Está bien lo que le dijo porque el bostero ese lo estaba provocando. ¡Viva Vergorio! Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4. En AM 750 Mensajes que van llegando al 54 6655 También nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Un dato muy importante a tener en cuenta en el día de hoy es la asunción de un hombre que prometió que este será no solamente su último mandato, sino básicamente su último servicio a la vida pública del Ecuador. Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. Vuelve Correa a armar ese matrimonio con, con su pueblo de la mano de una frase que de alguna manera marca que la cosa es profundizar el modelo. Correa anticipó que en su tercer mandato estará prohibido fallar asume después de haber obtenido en las elecciones de febrero el 57,17% de los votos y la obligación entonces de llevar adelante a Ecuador, a, bueno, entre otras muchas cosas, a terminar con la dolarización, cosa que a él le preocupa muchísimo, pero hasta ahora entiende que no ha encontrado el camino. Y básicamente, cada vez que le preguntan por terminar con la dolarización, él dice, no quiero que suceda lo que pasó en la Argentina. Porque si la cosa pasa por una devaluación del 30%, ya sabemos quién la paga y quién se beneficia. Don Robert Allen Zimmerman nació en Minnesota un día como hoy, pero de 1941. ¡Feliz cumple, maestro! Cumpleaños Bob Dylan. de la contracultura que nació a principios de los 60 con muchos envases cualquiera por lo menos en el arranque menos el pop se metió con, bueno, básicamente con el blues, pero también hay country, hay gospel, hay, hay un poco de rock and roll, que fue la música que lo enamoró eh, con un amor a primera vista cuando el tipo era un adolescente que se calzaba la guitarra en la Universidad Estatal de Minnesota pero el folk Para él fue algo así como la gran bisagra, porque cuando lo descubrió entendió que su tristeza, sus alegrías, su fe, su cosa sobrenatural, como él solía decir, impregnaban de otra forma a esas letras que documentaban su tiempo. Hoy cumple años, Bob Dylan. Дякую. Nació un día como hoy de 1941 un gran espejo en el que se moldeó león jeco tozeena the lifetime what of toil and blood when blackness was about you the road was full of mud i came in from the wilderness Creature void of fall. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. And if I pass this way again, you can rest assured. I'll always do my best for her. On that I'll give my word. In a world of steel, I death and men who are fighting to be warm. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm not a word was spoke between us there was a little risk involved everything up to that point had been left unresolved try imagining a place where it's always safe and warm come in she said i'll give ya a shelter from the storm From exhaustion buried in the hail Poisoned in the bushes and blown out on the trail Hunted like a crocodile ravaged in the corn Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm Suddenly I turned around and she was standing there With silver bracelets on her wrists and flowers in her hair She walked up to me so gracefully and took my crown of thorns Come in, she said, I'll give you shelter from the start Now there's a wall between us, something that's been lost I took too much for granted, I got my signals crossed Just to think till all began on a non-eventful morn. Come and she said I'll give you shelter from the star. Primero nos vemos en la mañana, después eres una gran mujer y finalmente te daré refugio en la tormenta. Hoy cumple años Bob Dylan. Nació el 24 de mayo. Pero de 1941. Señora, ya vamos a las noticias, pero hay mensajes que no pueden esperar. Hola Gustavo, buenas noches. Te habla la abuela de Verásate. Bueno, mira, te estoy escuchando muy bueno el homenaje a Bodilan en el cumpleaños. Me parece lo del papá que la verdad tiene razón, porque el bostero ese lo estaba provocando. Y está bien, si perdieron 3 a 0, perdieron 3 a 0. Van a perder con News también. Un abrazo, muy buen programa. Y, y, y. Se extraerá en mí, tampoco la abuela, no tirando, que, tar, ¿no? tirando no es así hipótesis hacia el futuro. No, no. Bueno. Tiempo de noticias en AMB 750 con Jorgelina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 2, 50 minutos, humedad 80%, temperatura 12 grados. Para Eduardo Barcesat, el decreto de necesidad de urgencia del jefe de gobierno porteño está muerto. El abogado constitucionalista opinó de esa manera sobre el DNU que busca impedir la aplicación de la ley de medios en la ciudad bajo la supuesta defensa de la libertad de prensa. Agregó que lo que hizo Mauricio Macri fue una operatoria política pero con endebles patas jurídicas. Tendría que entender que la objeción que ha hecho el juez de la Ciudad de Buenos Aires impide la vigencia del DNU, pero eso no alcanza a la posibilidad de que se le dé tratamiento legislativo al proyecto de ley porque esto fue la contradicción en que incurrió Macri, por un lado da un DNU de necesidad y urgencia y al mismo tiempo lo propone como iniciativa legiferante bueno, si lo propone como iniciativa legiferante porque pudo haber seguido el camino normal de debate y sanción de las leyes de la ciudad de Buenos Aires no era menester un decreto de necesidad y urgencia, todo esto fue una operatoria política pero con endebles patas jurídicas, Entonces, Creo que como DNU está muerto, suspendido. El tema es si la iniciativa legiferante prosigue teniendo en cuenta las objeciones parciales que ha hecho el juez. Aprobaron la ley de perros guía para ciegos. Según la norma aprobada por el Senado, todas las personas que estén acompañados por sus perros lazarillos... ...podrán entrar con ellos a espacios y transportes públicos. De esta manera, incluso podrán entrar con sus compañeros a cines, teatros y aviones... ...sin tener que despacharlos en el equipaje. De afuera. Cayó un puente en Estados Unidos. El hecho ocurrió en Washington mientras circulaban los autos... Cuatro cayeron al río, pero fueron rescatados rápidamente y no se detectaron heridos. Según los vecinos de la zona, la estructura era muy antigua. Pilota. Martino reconoció que Boca fue superior. El técnico de Newells dijo que físicamente el encuentro fue parejo, pero que en lo futbolístico los locales lo superaron. También consideró que el resultado no es tranquilizador para nadie. La revancha será el miércoles que viene en Rosario y el ganador tendrá su pase a las semifinales de la Libertadores. <música> Humedad 85%, temperatura 12 grados. Jorgelina Roca. 7.50 Avanzanza. Derecho a la información. Estamos esta noche con versiones de Imaging, de salida de cada info. Y ya escuchaste a John Baez, a Ibrahim Levine, a Jordi Sunga, a Lili Gaga. Nos quedan dos. Y, bueno, una es la mamá de todas las transgresoras contemporáneas y con ella vamos a, a cerrar. La otra es una intérprete que, a ver, todo lo que toca lo convierte en oro. A ver qué pasa con Imagine. Eva casi ve. Esta noche tenemos versiones de Imagine al salida de Cada Info. Imagine there's no heaven It's easy If you try sesiones de Imagine. Primero Eva Cassidy y después Ed James. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4. En la M750. Tres horas, cinco minutos, ya gastó el nuevo día, este 24 de mayo de 2013. Te dejo el título principal de etapa de página 12. Más para los que tienen menos. Los aumentos en la asignación universal por hijo y en las asignaciones familiares anunciados por Cristina Fernández de Kirchner producen un impacto directo en la redistribución del ingreso. Con su puesta en marcha, la brecha Entre los más ricos y los más pobres Baja del 12,6 A 10,7 veces Más Para los que menos tienen Mañana vamos a tener un adelanto en la madrugada del programa que podrás escuchar completo de Funes el Memorioso a las 23. Y estará destinado a los 10 años que nos separan de aquel 25 de mayo de 2003 cuando asumiera Néstor Kirchner. Vamos a tener muchísimas voces que van a recrear ese tiempo, van a armar la postal de la Argentina de hace una década. Campaña electoral, elecciones, el no a la segunda vuelta de Menem, la asunción, los primeros mensajes presidenciales y algunas cifras que tendrán que ver con el paso del neoliberalismo por la Argentina entre 1976 y 2003. Por ejemplo, ¿alguna vez te pusiste a pensar que la deuda externa en ese periodo en ese tiempo de Caballo, de Broda, de Machinea, de Redrado, de prat de López Murphy, de Stutzenegger, como protagonistas o como tipos que apoyaron directamente el, el modelo. ¿Alguna vez te pusiste a pensar que la deuda externa creció en ese lapso un 2786% y que la pobreza creció más de un 1.300% datos para tener en cuenta. Todo eso entre el 76 y el 2003. Todo eso fundamentalmente entre Martínez de Oz y la etapa que cerró Cavalo como ministro de Fernando de la Rúa. gran versión de Zamba del Grillo del Chango Farías Gómez. Akeronde vuelta sentir que nunca se va por ir y me trajeron de vuelta sentir que nunca se ha cantavo cantava io si perdo nella notte tambene non vi mi sauma io si perdo nella se va mi so La grillo como solamente él podía imaginarla, como solamente él podía hacerla. El chango Farías Gómez. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AN750. AM Dice Oscar González, en el página 12 de hoy, recordar a Alfredo Bravo es ubicarlo en aquel convulso 1973, cuando logra articular la demorada unidad de los gremios docentes y funda la setera. Es revivir los días finales de 1975, cuando la certeza del golpe ensombrecía el horizonte y eso le impide construir esa trinchera para la defensa de los derechos humanos. Pero, no obstante, levanta la PDH. Es memorar esa infausta noche del 77 en que un grupo de tareas lo secuestra mientras daba clases en una escuela para adultos y que solo la presión directa del presidente Carter sobre el tirano Videla logra rescatarlo, maltrecho por las torturas. ...para lograr el extraño privilegio de la vida en prisión. Conmemorar esa ausencia es traer a la memoria... ...su renuncia como subsecretario de Educación de Alfonsín... ...a quien estimaba en lo personal... ...cuando éste es doblegado por los extorsionadores... ...que buscaban la impunidad. Es también recordar aquella primera audacia legislativa... ...junto a Juan Pablo Cafiero planteando la derogación del punto final... Y la obediencia debida es no olvidar su temprano alejamiento del gobierno de la Alianza, cuya primera medida fue designar como ministro de Educación a un abanderado del ajuste neoliberal. Nos sentimos tentados a imaginar que ese hombre apasionado, de conducta insobornable, transgresor y porfiado, que fue Alfredo Bravo, estaría hoy compartiendo este trayecto prodigioso. Derrotación hacia el futuro que protagoniza el pueblo argentino. La firma del secretario de Relaciones Parlamentarias del Gobierno de la Nación, Oscar González, en Página 12. Alfredo Bravo, 10 años después. Mercedes Sosa haciendo a Víctor Heredia.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 Sol mi vida, si a sol iblan quen mi cora sol. Hubo una caricia y una patria madre y una canción de dolor. ¿Cuánto se jubes anoche? Quanto vivemos sin sol Pero volvimos a sanar Tu latido su en mi vida es azul y blanco en mi corazón Por amar vivo Para soñar con tu alma tu cantar y su voz La vida puso en mi vida ese azul y blanco en mi corazón Yo que he visto cielos bellos como el día sando el lomo del mar más como tu cielo que ondura en el corazón que abismo ausencia y dolor la vida puso en mi vida ese azul y blanco en mi cor asso Tierra de mi misma sangre de mi tierra e gianto furia y amor ella va a esta canción Ya mi cabezo la vida puso en mi vida ese azul y blanco en mi corazón por amar. gente y sus la vida por argentina ese azul y blanco en mi corazón la vida por argentina ese azul y blanco en mi corazón Azul y blanco en mi corazón, Mercedes Sosa. Murió un día como hoy, pero de 1974. Fue uno de los tantos hombres de jazz bailable al que le colgaron un título nobiliario. Así como estaba Count Basie, también estaba el duque. Un día como hoy, pero del 74 se iba Duke Ellington. Clásico de Duke Ellington, Flamingo. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido. prohibido. Amanecer. En AM750. ...dice Página 12 con la firma de Horacio Sechi... ...el juicio por el asesinato de Fabián Gorosito... ocurrido el 14 de agosto de 2010... ...avanza entre las sombras del Tribunal Oral 5 de Morón... ...los jueces decidieron que para proteger... ...a una testigo de identidad reservada... ...se prohíba el acceso a la prensa... ...el martes declaró la testigo... ...pero el cono de sombra... Se inició el primer día y todavía continúa. Semejante protección, necesaria, resultó tardía. Frente a los jueces, la mujer sostuvo que antes de iniciar el juicio ya todos sabían que iba a testimoniar. La amenazaron dos veces, una con una carta y la otra desde un auto. Y la despidieron de un trabajo en una escuela. Testigos apretados bajo la sombra. Una mujer vio como dos uniformados atrapaban a Gorocito y se lo llevaban. El Tribunal 5 de Morón cerró el juicio a la prensa para protegerla. Pero la mujer ya había sido amenazada. Reclaman ahora que el juicio sea abierto a la sociedad. El trío es... Verónica Condomías Nájer Guevara. El tema, el amanecer. Оркестері Amanecer. Verónica Condomí, Esnájer y Guevara. Cartas del Tarot. La sacerdotisa. Puede significar paciencia, silencio, discreción, reserva, meditación y modestia. Si la carta aparece invertida. Intenciones ocultas, rencor, pereza, intolerancia, fanatismo. ...se vuelve pesada y pasiva... ...y es como una carga. Cartas del Tarot... ...en la 750 Tiempo de comenzar el mini recital de esta noche. Los invitados... ...los integrantes del Quinteto Tiempo arrancamos con recuerdos del portezuelo de Atahualpa, Yupanqui en esas mañanitas de la quebrada yo bajaba las cuestas como si nada y en un marchao parejo de no cansarse me iba pidiendo rienda ingo la paneda Al pasar por el rancho del porte suelo a mirarme sus ojos negros nunca le dije nada pero qué lindo y de feliz le daba Mi copra el viento. El puerto suelo que Mi corazón paisano, quedó con ellos. Nunca le dije nada. Copla pa' mi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 No sé si se trata de un caso único en la música argentina e inclusive en la música del resto del planeta. Alejandro Jauregui, Eduardo Molina, Santiago Suárez, Rodolfo Larumbe y Ariel Gravano están juntos desde 1972, ininterrumpidamente desde 1972 subiendo a escenarios y entrando a estudios de grabación. ...el Quinteto Tiempo. De la bolivianita, esta cueca tradicional del altiplano, Sudamérica, poesía de Jaime Dábalos, Pequeña Serenata diurna. de Silvio Rodríguez, canción con todos, de Armando Tejada Gómez y César Isela. Las tres piezas. de una misma canción. Quinteto tiempo. Nadie la para ya. No pueden detenerla. ni la calumnia ni el boicot ni nada ni el odio temeroso porque sabe que la tierra jamás fue derrotada este es un continente de aventura que a los aventureros se los traga le sube por la sombra despacito y el ojo codicioso le socava América animal de leche verde Por la gran cordillera vertebrada hunde los hocico austral bajo del polo y descansa en su fuerza proletaria. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur piso en la región más vegetal del viento y de la luz siento al caminar Toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz, su caudal. Camina hacia la luz, lenta y segura, con el polen del sol en las entrañas, y su destino torrencial fijado está en el tiempo, por la vía láctea. Vendrán los desahuciados de la tierra buscando sus riquezas legendarias hasta que un día en una sola greda se confundan las lenguas y las razas Sol de Albuquería Rostro Bolivia extraño y soledad Bumper de Brasil Esa vichile cobre y mineral Subo desde el sur hacia el. La violencia, la injusticia, la voluntad del pueblo traicionada no harán sino aumentar su rebeldía, no harán más que apurar en sus entrañas el hijo de la luz que hoy viene a unirnos en una sola estiva esperanzada. Canta conmigo, canta latinoamericano Porque América, tierra del futuro, igual que la mujer Quinteto Tiempo. Juntos desde 1972 con la misma formación de Jaime Dávalos y Falú Las Golondrinas. ¿A dónde te irás volando por esos cielos? Brasita negra te luz. A la gloria divina, extra de tu vuelo arrá, mis ojos va, ay mesidá, ay mesidá, ay mesidá, de la tormenta se van las nubes, en su de los del con el si davas neglas las colombinas ise da El último tema de este mini recital con el quinteto tiempo de Sarabia y Chazarreta La Telcita. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Teto Tiempo en el mini recital de esta noche madrugada de música latinoamericana. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo para el día de hoy? Una máxima de 18. El extendido indica que no habrá paraguas en capital y alrededores entre el sábado y el próximo lunes. Una máxima de 16 para el sábado, de 17 para el domingo y de 18 para el próximo lunes. Tiempo de noticias en AM750 con Jorgelina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 3, 50 minutos. Humedad 85%, temperatura 11 grados. El ministro de Planificación pidió obras que puedan hacer las pequeñas empresas en cada lugar. Julio De Vido aseguró que ese es el fin del plan Más Cerca, Más Trabajo, Más Municipio, Más Patria, que instrumenta el Gobierno Nacional.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 La ciudad busca tener su propia ley de medios. La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura comenzará a debatir dos proyectos que intentarán ser consensuados con el DNU que firmó Mauricio Macri. La intención del oficialismo es lograr una única iniciativa que sea aprobada en los próximos 15 días.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 Más de 50 barras fueron detenidos por el caso Masaro. En la previa del encuentro contra Newell's por la Libertadores, el operativo policial se encargó de investigar a los hinchas de Boca en las inmediaciones de la bombonera. El juez que dio las indicaciones fue el mismo, que estuvo al frente de la detención de Migliore en el nuevo gasómetro. Humedad 85%, temperatura 11 grados. Jorgelina Roca. 750 avanzanza. Derecho a la información. Nos queda Madonna. La última de todas las versiones de Imagine con perfume de mujer de esta noche. A ver qué hizo. Cerrando la noche musical de Prohibido Amanecer Hoy estuvimos con versiones Con perfume de mujer, de Imagine, de John Lennon Y cerramos con esta La más pop, por ahí la que Sin dejar de respetar el formato original Le dio el sello El sello propio, el sello Bien, bien, bien A lo Madonna. Pasaron Avril Levine, Ed, Ed James, Eva Cassidy, John Valls, Jordi Unga, Lady Gaga y Madonna. Solo algunos segundos para decirle que mañana estará Sandra Vázquez, traerá su armónica, presentará su disco solista y hablaremos de tantos años subiendo los escenarios con León Gieco. También vamos a tener un adelanto sobre el especial que haremos en Funes el Memorioso eh, a raíz de los 10 años que nos separan de la asunción de Néstor Kirchner. Mañana entonces, con el primer segundo del nuevo día, comienza la noche más larga del dial. Chao, hasta mañana.